Eh, para investigar un entrecruce en lo que sería el, el mundo del arte y el, y el mundo judicial. entonces Entendemos que, que el mundo judicial posibilita herramientas performativas eh, para poder, por ejemplo, eh, coreografiar un conflicto y bueno nos interesaba darle vueltas a eso. Veniamos eh, de, de varias experiencias eh, en las que habíamos hecho varios experimentos eh, por ejemplo en el 2011 que fue un año muy importante para nosotros eh, eh, hicimos un grupo en Holanda eh, para poder dar respuesta desde el mundo del arte a, a los recortes que estaban ocurriendo en aquel momento en, en las políticas culturales Eh, y nos estaba nos, nos sentíamos un poco incómodos con el victimismo con el que se lo estaba tomando el mundo del arte entonces eh, en, en una academia de arte eh, durante un fin de semana digamos que ocupamos el, el espacio e invitamos a, a un grupo de policías antidisturbios a darnos un taller en, en técnicas de interrogación interrogatorio durante ese fin de semana dejábamos a los policías que nos dieran el curso nos juntamos como 20 personas y luego por las noches pues debatíamos y analizábamos un poco lo que habíamos lo que habíamos aprendido durante el día una de las partes más interesantes de ese o que más nos interesó a nosotros personalmente de ese fin de semana fue que, que para poder dar el taller y para poder enseñarnos la policía hizo un, unos juegos de rol en los que teníamos que ensayar eh, situaciones hipotéticas eh, de inter interrogatorios. Sí, y bueno, el, eh, todo lo que digas fue para nosotros más un marco dentro que caben diferentes ejercicios eh, en que estábamos trabajando y igual estaría interesante entonces explicarnos sobre el tema o el concepto de performatividad Que no que dentro de ese marco no se trata tanto de, de hacer un performance teatral de, de exprimirse de una manera uh, con un estilo sino la performatividad uh, uh, legal por ejemplo no hay una uh, hay un, uh, bueno hay un ejemplo en los estudios sociología uh, uh, que explica uh, Que es la performatividad, ¿no? Por ejemplo, el papel que se toma un... Acto de <risa> habla, ¿no? speech a act. A, a un ah, cura. sí, sí. Sí, sí. O, cuando te casas hay alguien que te... Que te uh... Cuando te casas hay alguien que dicta que tú te has casado. Sí, no, no. sí. sí. Y, y solo cuando hay ese tomado, ese papel, uh, pasas a un estado de estar casado, ¿no? Y claro dentro de, del, del taller de, de los interrogatorios de la policía estábamos jugazndo con esos papeles pero también de intentar cambiar y poner a, a, a, dar la vuelta a dar la vuelta por ejemplo los que uh, se presentaron a, a este taller no eran gente que con ambiciones de juntarse con la policía sino activistas y estudiantes de arte que Sí. sí que estábamos también dándole vueltas a cómo desde una, desde un currículum académico se puede estar eh, preparado también para, para una sociedad en la que no considera que considera el arte superérfluo ¿no? uh -huh. No, bueno, y la idea también uh, de ese, esos, uh, bueno, nos interesa mucho el juego de rol como herramienta para cambiar uh, cambiar patrones en que se ve, uh, la sociedad o las estructuras sociales en que se vive, porque se, se muestra que con esa toma de papel se puede cambiar un poco las perspectivas y uh, cuando hablamos de performatividad uh, desde esa perspectiva se habla también de, de autoridad. ¿No? O sea, alguien tiene se toma la autoridad para proclamar a, a otra a otros uh, casa o, o como o, uh, sospechos o no uh -huh. y si y si ves este este acto como una toma de papel y si tú te lo puedes apropiar también uh, no solo estás construyendo una uh, una jerarquía pero también Contribu contribuyes a destruirlo un poco no Para... cambiarlo desde dentro uh -huh. o, sí. bueno. entonces desde esa experiencia aquel fin de semana en aquel momento también estaba ocurriendo el llamamiento de Occupy Wall Street a tomar las plazas de, de todo el mundo entonces eh, en Amsterdam también se organizó un campamento y estaba justo ocurriendo ese fin de semana entonces eh, hicimos un seguimiento y ya desde allí directamente fuimos al campamento eh, como ya teníamos la comunidad o el colectivo mm, un poquito asentado eh, lo que sí que nos interesaba no era el eh, diluirnos completamente en el campamento sino seguir funcionando un poco como está este grupo de reflexión eh, a partir de una práctica concreta entonces eh, formamos entre todos una tienda eh, que al que empezamos a llamarle la tienda de los artistas entonces eh, durante dos meses eh, o, espera ¿eh? sí Porque antes de seguir así es, estaría igual interesante uh, describir un poco el contexto de este uh, esta manera de hacer una protesta y como los indignados, ¿no? lo de 15M, lo, la diferencia entre esta manera de hacer una protesta y, y los, las protestas uh, tradicionales, ¿no? las manifestaciones, es muy interesante porque no solo se defendía un... un uh, un punto de vista, sino uh, en las plazas, tal como aquí, que en Holanda y en todo el mundo, uh, se, se estaba creyendo una una pequeña sociedad dentro de la sociedad vieja que le uh, rodeada, rodeaba. ¿no? Uh, sí, exacto. Sí. Entonces, con digamos nuevas instituciones, tal vez, o bueno al menos con una reflexión sobre qué podía significar tener estas instituciones. Eh, hacer una, una, un cambio en las instituciones sí bueno no sólo pedir entonces un mundo nuevo sino de creerlo ya desde, desde crearlo sí, sí. sí. ¿No? o imaginar cómo se puede mm. imaginar en el presente cómo podía ser una, un mundo alternativa en vez en vez de, de, de pedirlo de, de, mm -hmm. no sé cómo se dicen las manifestaciones. Sí, mandar sí, sí. Sí. Sí. Entonces, bueno, desde esa tienda organizamos un montón de eventos, eh, en el sentido de que bueno, cualquiera podía compartir eh, seminarios o, bueno, sin más, que talleres, hicimos un montón de cosas eh, y nos turma, turnábamos también para arreglar los, las responsabilidades domésticas, digamos, de preparar las comidas, de tener la eh, gasolina para poder el, eh, tener la calefacción puesta, etcétera, etcétera. En un momento lo, hubo un montón de problemas sociales en el campamento porque estaba, además, justo al lado de la Red Light, light eh, District, ya, en Ámsterdam. entonces bueno, teníamos unos problemas sociales muy, muy gordos, empezando violencia con armas. Eh, eh, sí, eh, bueno, pero eh, yo quería eh, explicar un poco más sobre las... Eh, instituciones dentro del acampamiento ¿no? la institución principal tal como lo conocemos de, desde las manifestaciones de 15M también la institución principal era eran las asambleas y hablando uh, otra vez de la performatividad lo, lo, lo, lo, uh, el efecto más fuerte de esa, esta, esas asambleas es que todo el mundo tenía derecho a tomar la palabra y que todo el mundo lo escuchaba ¿no? era una manera de inventarse un, una democracia directa uh, y que fue dentro de un contexto en que la democracia uh, institucional uh, se vacía cada vez más de sentido y de, de, de, de esta relación directa bueno, era, era un uh, fenómeno muy atractivo y fuerte ¿no? pero claro en el acampamiento de holanda le hemos visto que aunque eh, aunque mm, facilitó mm, mucho uh, ya muchas encontrábamos los límites ¿no? de esta, esta forma de performatividad porque había muchas cosas que se perdían en estas asambleas de cientos 600 personas porque se, eh, se hablaba mucho de las grandes de los grans hilos de, de, de, la, de, la, de la protesta o se perdía en, en, en las cosas domésticas y como es muy uh, uh, uh, son muy largos estas asambleas Entonces, eh, para resolver problemas de violencia en, en la plaza, no, uh, it wasn't enough, ¿no? no era suficiente. No era suficiente. ¿no? Entonces, en un momento, cuando empezaron a haber problemas fuertes de convivencia, eh, se armó una especie de policía, el campamento, que se llamaba, ¿cómo era? De De los Mantenedores de la Paz. Que, que como solo vivían durante la noche y durante el día dormían, pues al final tampoco había mucha comunicación o consecuencia de lo que, las decisiones que se tomaban en la asamblea con lo que hacían ellos, bueno, al final pues, se convierte en una, una dinámica un poco extraña. Entonces, eh Para, en un, llegó un momento en el que tuvi, teníamos que decidir salir del campamento quedarnos y involucrarnos de alguna forma en darle la vuelta a ese problema y eh, un alguien en una de las asambleas generales propuso hacer un tribunal eh, la asamblea directamente es, eh, lo descartó pero eh, como artistas pues teníamos un mmm, cierta autonomía o bueno, está tomamos cierta autonomía respecto a esa asamblea y organizamos nuestro propio tribunal eh, una especie de más que un tribunal igual era más una comisión de la verdad entonces invitábamos a, a gente participante del campamento eh, en calidad de testigos para hablarnos sobre diferentes eventos o, o cosas que habían pasado y bueno, de alguna forma eh, tenemos como 24 horas grabadas y eh, no solamente se graban todas las, todos los dilemas éticos que ocurren en relación a casos prácticos muy concretos sino que además eh, a partir de esta herramienta performativa también eh, documentamos los últimos días de, del campamento, incluida la Sí. La, el desmantelamiento de, del campamento con la policía que además fue una de las últimas tiendas que sí. desmantelaron y claro, bueno un, uno de los et, dilemas éticos lo más uh, uh, llamativa era lo de uh, dentro de la autonomía del acampamiento uh, se sucedían uh, cosas como, bueno, los de la violencia y, y nadie sabía cómo cómo uh, <coughs> reaccionar o solucionarlo ¿no? porque uh, hay, hay, uh, a veces uh, se puede arreglar las cosas hablando entre nosotros entre nosotros pero a, a veces llegas a un límite por ejemplo si hay alguien que, que um, pizza uh, que le da una paliza a alguien sí uh, qué haces? ¿Cómo lo arreglas dentro de la autonomía del acampamiento, que era una ambición? Y si no puedes hacerlo, ¿qué haces? ¿Llamas a la policía que, que, que forma parte de la sociedad, que criticas y que, que ya es una pérdida de tu autonomía? Y a veces uh, uh, había situaciones en que uh, uh, miembros del acampamiento han tenido que... Uh, Sí, pedir ayuda. Pedir a papá, ayuda a la policía. Fuera. Y bueno, el tribunal que montamos era una era un intento de, de construir uh, uh, más fundamento para arreglar estas cosas entre nosotros y de, y de, y de analizar estos dilemas, analizar entonces los límites de de la autonomía qué precio hay que pagar para eso y, y no estar tampoco blind ciego pa, uh, por los lados oscuros de, de, de, de, de ese proceso de, de ese proceso de, de procesos que pasan en todos los movimientos populares ¿no? tienes que tienes que definirte hacerte un movimiento y viene también con, con sus problemas de control de Bueno, éticas uh -huh. eh, bueno y luego a partir de ahí eh, fuimos a hacer una investigación a argentina en el que mmm, nos interesaba mucho ir a argentina porque bueno pues para tomarlo como una especie de posible futuro para lo que podía ser sí. europa a partir de la crisis que había también ocurrido allí en el 2001 Claro, porque dentro de Occupy Amsterdam lo montamos y era bastante local, uh, tratamos de cosas domésticos del acampamiento, pero nuestra ambición era de que ese ejemplo se podía reproducir en otros acampamientos, otra, o, otras plazas, y, y, y poco a poco, si funcionó, uh, tuvieron tuvieramos una alternativa. A, a, las, a las estructuras judiciales uh, uh, de la sociedad que criticábamos ¿no? nuestra propia alternativa pero claro con eh, la uh, el desmantelamiento si sí, con el desmantelamiento uh, eso acabó ese experimento y tuvimos que pensar que, que, que, que es el siguiente paso y en argentino argentina lo que está claro es que allí tuve un movimiento similar pero que ya uh, tiene 10 años más de edad entonces ya están en este momento de saber qué pasa después de el, del clímax de esos movimientos que, entonces ir a Argentina era una manera de de, una de, de, ver, uh, de ver en el futuro ¿no? de de mm. una paz, sí, sí. mientras estábamos allí investigando la historia reciente de Argentina, llegó a nuestras manos una transcripción de un, de un alegato final que hizo un criminal de la dictadura eh, militar argentina eh, en el que bueno no, el, no su, su, la pretensión suya no era atenuar sus crímenes o declararse inocente, sino cuestionar la, el el juicio mismo, la legalidad del juicio mismo y al final acabo pues eso, digamos, amenazando a los jueces eh, diciéndoles que algún día pues iban a sentarse en el sitio en, el, en, el, en la silla de los acusados ellos mismos no Por... entón eh, nos tomamos este texto eh, como punto de partida para otro experimento en el que invitamos a un actor a leer el texto con la ayuda de un instructor de oratoria Entonces grabamos el proceso de aprendizaje digamos, del actor o de transformación del actor en el papel del, del dictador. Mm. Lo, bueno, lo que nos interesó eh, de su caso era que formaba parte de, de, del, del establishment del, del... ¿Cómo se dice en castellano? De, del establishment, sí, se puede utilizar esa palabra. Sí, o bueno, del, del orden mm -hmm. eh, que existía antes que... Eh, Antes, antes que se hizo una pequeña revolución entonces lo interesante es que él formaba parte de las herramientas de control eh, no era policía sino militar pero estaba involucrado en las uh, torturas ¿no? sin sí. to torturas y, y, y uh, kidnapping secuestros secuestros de, de, de gente que para, para el régimen entonces eran los supuestos uh, terroristas, ¿no? los que viven fuera de la ley y él formaba parte de, de la ley y cómo, cómo llevas al juicio a alguien que, que se cree dentro de ese contexto y en su alegato uh, es muy interesante ver cómo fórmula, ¿no? cómo se expresa uh, Esta transición entre dos uh, estructuras uh, uh, legítimas ¿no? Uh -huh. Pone ni, no ponía ningún esfuerzo en uh, atenuar sus, sus crímenes uh, pero cuestionó la legitimidad de la querella porque para él eran los anteriores terroristas que le ponen en juicio. Y para nosotros, <coughs> pensando en nuestras experiencias eh, con Occupy Amsterdam, era muy interesante porque eh, la ambición de este movimiento era también de crear nuevo mundo y cuáles son las posibilidades de pensar un mundo alternativa dentro de las condiciones de, de lo que hay allá. Sí. ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué tipo de proceso se necesita tener para que una nueva institución eh, sea legitimada también, incluso legalmente? Y eh, volvemos entonces a la performatividad, que es una toma de papel y toma de autoridad, ¿no? La autoridad no, no solo se, se otorga, sino se, a veces hay que tomarlo y apropiárselo mm. de... Bueno, bueno, no hay nada inocente eh, en, en las palabras tampoco, porque... Eh, En, uh, es una sublimación de violencia también, ¿no? Te, uh, hay una relación uh, entre la violencia y la palabra, aunque como es a veces muy sublimado, esta relación esa relación se pierde en el olvido. ¿no? Pero sí, uh, cuando hablamos de performatividad hablamos también de actos violentos, Y la toma de palabra es un acto violento en sí. sí. En el sentido también que en el caso del mundo judicial es interesante porque la palabra en sí no tiene ningún valor a no ser que se tome, que se haga un acto performativo, ¿no? Entonces, el, si esa, esa indefinición del texto, que solo tiene sentido a partir de un acto de ser expresado, ¿no?, Eh, nos interesa moito ¿no? de como un, un texto un, un signo eh, puede ser interpretado o manejado de diferentes formas uh -huh. lo que pasa el, el actor, en nuestro vídeo es la primera vez que lo lee al principio lo lee mal entonces el instructor de oratoria le va dando caña hasta que lo lee muy muy bien sí pero muy bien en este caso es uh muy raro también porque cuando comparas eh, eh, grabaciones de, del ex militar eh, las grabaciones original con eh, el performance que hizo el actor hay una discrepancia en que el ex militar eh, aunque es muy eh, auténtico no es muy teatral y el otro es mucho más teatral eh, bueno Uh, los argentinos ya en sí generalmente tienen uh, una relación con la lengua mucho más teatral que, que aquí en españa eso ya pero dentro del contexto de, de la violencia del régimen uh, del exmilitar uh, hay una retórica una retórica de, de, del rencor que, que está casi hecho para, para ser tea teatrali, teatralizado y lo interesante es que en el juego que, que se desarrolla que se desarrolla entre el uh, instructor de oratorio y el actor es que se casi se sobre te, teatro sí, lo, lo sobreactúa sobreactúa y en esa sobreactuación uh, casi se se desarma la lengua misma, ¿no? mm -hmm. Igual, o sea, es, es, ocurre algo <coughs> eh un distanciamiento tambien eh, con lo que realmente se está diciendo y yo creo que ese distanciamiento o bueno, una alienación entonces bueno, también eh, posibilita, creo yo un análisis un poquito más eh, sí, dista distancia desde la distancia de lo que realmente se está diciendo y pretendiendo con esas palabras sí. distancia crítica Bueno, es interesante porque uh, no estamos muy seguros uh, de un lado hace una caricatura uh, de las palabras de, del, uh, del actor pero no eh, cuando hablamos de desarmar las, las palabras no es como nos no uh, como si la actuación no era muy impresionante o fue no era muy impresionante entonces uh, si uh, no estás preparado a verlo bueno sales de, de el pase de, del sí. pase de vídeo muy uh, Impactado. Muy eh. impactado, eso sí. O sea, yo creo que la, ese tratamiento de eh, que no es solemne del, del discurso eh, es lo que realmente eh, estamos, eh, con lo que estamos contribuyendo. Tanto desde una dando desde, desde la crítica o desde el mundo del arte de izquierda o de o derechas da igual en argentina esa solemnidad siempre está presente con, el, junto, con cosas que han pasado en el, en, durante la dictadura y bueno esa es solemni, eh, falta de solemnidad pues bueno hay un, hay un, hay un rato en que los protagonist los protagonistas del vídeo, Uh, en un pause discuten uh, se refieren a, a ejemplos de, de, la, de la realidad, ¿no? como en el mundo político, a los, orat a los grandes oratorios, de la historia de política, sobre todo los uh, uh, grandes líderes uh, populistas, uh, trazando una, una, un hilo, desde Mussolini a Chávez, a, a Cristina, ¿no? Cristina Kirchner. Cristina Kirchner, analizando un poco cómo estas figuras políticas, políticos, uh, tienen uh, un, un, un talento por el oratorio que, bueno, que es muy significativa, significativa ¿no? Por también sus propios tomados de papel de líder, ¿no? Y, uh, y eso era para nosotros... También uh, el hilo uh, uh, que buscábamos, porque para nosotros uh, el proyecto no era tanto para no, no, no ser la función de, de este ejercicio, no era tanto reflexionar sobre uh, los uh, la, la, la historia de Argentina, sino de, de buscar en la historia argentina algo que... Uh, que Que podría reflexionar que podría hacer como una reflexión a lo que sucede aquí por ejemplo en holanda uh, la política se ha convertido más se ha convertido en más populista también y, y no hay una nueva retórica política sí, en, sudamérica. en sudamérica ya tiene mucho más experiencia ¿no? ¿Qué es el papel del populismo qué significa eso que para nosotros es mucho más nuevo